La maternidad existe desde el momento en que esa mujer decide ser madre. La maternidad no es una obligación, es una opción. Lo que se nos impone no lo elegimos. 25 de septiembre, 15 horas. Parte la bicicleteada desde Plaza Italia por la despenalización del aborto. Sumate. Colectivos y colectivas por el aborto legal, seguro y gratuito.